la Municipalidad llegó a un acuerdo de precios con el mercado regional. El Mercado Central de la Plata informó la lista de precios accesibles en panificados, comestibles, frescos y envasados, bebidas y productos de limpieza e higiene que estará vigente desde el sábado pasado hasta el viernes 17 de junio inclusive. El predio de 520 y 115 propone además que el miércoles los jubilados y jubiladas accedan a un 10% de descuento. Recordamos que el mercado central de La Plata abre sus puertas de martes a sábados de 8 a 16 horas y los domingos de 8 a 13 horas. Los lunes permanecerá cerrado. Docentes universitarios acordaron anticipar los tramos de aumento salarial. El Ministerio de Educación de la Nación, conducido por Jaime Persic, logró un acuerdo salarial con los docentes universitarios en el marco de la crisis económica que atraviesa el país. La propuesta fue un aumento de la cuota de junio para que el salario se ubique a la altura de la inflación del primer semestre. De esta manera se unen las cuotas de agosto y septiembre y se adelantan junio y julio. También se cambió a agosto la fecha de revisión prevista para septiembre un servicio que informa más cerca Se puede comprar por internet la tarjeta SUBE. Según se informó, se puede comprar de manera online desde la página web de SUBE por el valor original y luego retirarla en alguna sucursal del correo o recibirla en su domicilio. Para acceder a la tarjeta se debe completar un formulario que solicita datos como nombre y apellido, DNI, celular, correo electrónico y dirección, entre otros. SUBE también tiene un chatbot de WhatsApp, en el 011-6677-7823, en el que se puede chequear el saldo disponible en la tarjeta y averiguar dónde hay stock de las mismas para poder comprar una. La temperatura mínima para hoy en la región es de 3 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión.